Matías Traversa, José Montesano lo saluda, ¿qué dice? Hola, buen día Fabián. ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Todo en orden? O, ¿O tratando de poniéndolo? Sí, un poco este, nosotros digamos, estamos ordenados financieramente, institucionalmente este, un poco estamos necesitando que nos acompañen los resultados este, en virtud de creer uno de que armar un buen equipo, un equipo competitivo, en donde se ha dado todas las posibilidades eh, que se pretendía por parte del cuerpo técnico, en cuanto a los extranjeros, eh, conocido en el ambiente, los cambios que se han hecho de extranjeros, hoy contamos, creo que con extranjeros confiables, comprometidos con, con el proyecto, así que bueno, este, necesitamos esos triunfos que nos que los gente no hago la confianza para este, para poder encaramarlo ahí por lo menos en el lote intermedio no claro claro eh, cómo encontraron el plantel después de la reunión de, de anoche eh, un poco el plantel a lo mejor tal vez estaban este, con la incertidumbre de qué se trataba o para qué era la reunión de qué se trataba eh, los encontramos este Como, como te puedo decir este, atento a lo que podía escuchar de nosotros o cuál era el mensaje que teníamos para ellos y este, creo que se fueron tranquilos con el respaldo de, de saberse que son los jugadores que hemos elegido para este proyecto que confiamos en ellos más allá de que por ahí alguno no esté bien en su nivel eh, como el caso de Matías Ibarra con el cual tuvimos una conversación aparte este para, para darle nuestro apoyo nuestra confianza y, y hacerle saber que creemos en él y, y bueno que tiene que volver a ser el que el jugador por el cual este, lo elegimos no y de este chico Eduardo Villares que nos manifestó que tiene una lesión en la rodilla y que este eh, para da, hacernos conocer que en el receso él va a jugar estos dos partidos obviamente este, de alguna forma con algún Algún calmante o algún paliativo, pero que de, en el receso él se iba a hacer un tratamiento, bueno, paralizarnos est esta situación, ¿no? Eh, pero bueno, todos los jugadores, incluso los extranjeros con, el, con los que estuvimos en la reunión, eh, salieron tranquilos y con, sabiendo que necesitamos el, el triunfo en estos dos partidos, ¿no? Y, eh ¿Qué pasa en el caso de que gane uno y, y pierda el otro? No, nosotros no, no estamos haciendo un juego de tómbola ni de chatetí. Nosotros jugamos... Necesitamos ganar los dos partidos. Eh, este para para Un poco para descomprimir, poner estadio frío y para que en, en estos días de receso que quedan este, sepamos o, o tengamos la cabeza un poco más tranquila para saber los pasos a seguir. Este creo que estas es son estrategias eh, que están en el seno de la directiva y, y por valga la redundancia por una cuestión estratégica la mantenemos reserva eh, hasta que se hasta que se den las situaciones este, eh, y la tengamos que enfrentar ¿no? ¿Por qué cree que hay tantas dudas con respecto a la continuidad de Gustavo Mirabe arquitecto? Eh, Matías Traversa lo saluda, ¿cómo le va? Eh, sí, anoche si Mirabel pensaste... gana los dos partidos, ¿sigue sí. siendo el director técnico de olímpico o está en riesgo su continuidad? No, eso, yo creo que esto, esto es una cuestión eh, institucional, eh, no estoy autorizado para emitir ninguna opinión de esto, no hemos hablado tampoco de esto con mi con mis compañeros, Eh, nosotros normalmente hacemos evaluaciones permanentes eh, ayer sa salió un artículo en el diario, pero aquí la realidad es que la, la necesitamos blanquear como como y como joven que un partido como no ganó siete esta es la realidad este de de del olímpico sí. con un presupuesto este, aceptable. Eh, con equipos que a lo mejor presupuestariamente o financieramente no están como nosotros, están peores, o sea, no están en la misma situación, no peores, pero están en una situación de desventaja con respecto a nosotros, este, y nosotros necesitamos eh, este, eh, concretar todo este trabajo que hemos hecho desde la dirigencia en, la, en el proyecto y en la cancha. Esta es la situación. ¿no? Ahora bien, El tema técnico será evaluado una vez que termine esta fase, así como pues como van a ser evaluados el tema este, de los jugadores también, no. Esto es una cuestión aquí no nos salvamos todos, no se salva nadie. No es de que vamos a empezar a tirar tiros, sí, tiene la culpa las cosas pasan por allá, no. Yo creo que aquí todos los actores somos responsables, este, de una o de otra forma eh, de la situación, no. Y la liga siempre digo te pone en el lugar que te corresponde cuando termina la liga estás en el lugar que te corresponde eso es así Luis eh, le quiero le quiero preguntar lo siguiente es, es normal o, o, o no se la cambio no no es que no es normal por qué se le pregunta a los jugadores cómo cómo ve la situación cómo ve cómo ver al cuerpo técnico ¿Por qué se le ustedes vieron algo que no era normal no no nosotros nos hemos hecho esas preguntas Nosotros hemos preguntado si algunos o si tenían problemas con el técnico, si si ellos tenían algún problema. Nosotros no hemos visto, nos hemos preguntado este cómo, no hemos tenido una opinión acerca del trabajo del cuerpo técnico, porque el trabajo del cuerpo técnico yo no tengo duda y yo lo veo prácticamente diariamente a la tarde. Eh, Gustavo mira, veo un técnico responsable que trabaja. Este, él tendrá que hacer su su autocrítica, que es lo que está faltando para ganar. Si bien este, en los últimos partidos ha sido apretado, pero no hemos ganado, digamos. Claro. Este, él tendrá que hacer su autocrítica por su parte, pero eh, yo creo que sería una falta de respeto hacia el técnico y hacia nosotros mismos, preguntarle a los jugadores, al personal, este, cómo lo ven al cuerpo técnico, ¿no? Claro, lo que es, pasa es que en ese... En, en... Es muy finito el hilo de cómo ven al cuerpo técnico y cuáles son los problemas que tienen. Si el jugador agarra No, no, y dice... no. Si algún jugador tenía algún problema con el técnico. Está bien. Este, este Pero, era, esa era, esa era charla, la pregunta. En, ¿sí? en esa charla, por ahí, yo, yo soy jugador, ¿no? Entonces digo, Luis, mire, la verdad, yo no tengo ningún problema con el con el entrenador. Lo eh, que pasa es que a mí no me gusta cómo plantea los partidos. Eh, se tendrá que adecuar a cómo lo plantea... O sea, el jugador está... Pero ya está Oye, emitiendo una para opinión ver, sobre el trabajo es... del entrenador. A eso voy. Ya es el jugador es... está emitiendo una opinión sobre el trabajo del entrenador. Digo que es muy finita la línea. No, eh... no, no, no, no. Es que, a ver, Fabián, es una cuestión conceptual. Nosotros hemos preguntado si tienen algún problema personal con el técnico. Nos hemos preguntado si hay un problema, <risa> si técnicamente qué opinan del técnico. Y... Eso no ha sido la pregunta. Está bien, está bien, perfecto. Es, perfecto está claro, o sea... Si había algún problema personal, de algún vale la... desencuentro, etcétera, etcétera. Vale la corrección. ¿Ustedes habían visto algún motivo para llevar a preguntar eso? ¿Alguna cosa rara? No, pero este queremos ver, a ver, encontrar cuál es el, el punto, en que, dónde estamos dando para no lograr los triunfos que tenemos que lograr. Perfecto, perfecto. Eh, eh, o sea, nosotros como directivo... Tenemos que... Como que decimos, tiene que anotar todas las instancias. Exactamente, meter el cuchillo a fondo cuando uno hace cirugía de... este ¿Cómo se dice? Este, bueno, no me acuerdo el término. Ir a lo profundo, bueno, ve. Cirugía decí. mayor. Exactamente, cirugía mayor. este Bueno, muchachos, ¿dónde está? Lo mismo con el técnico. Yo tuve una charla la tarde con el técnico informal. este Bueno, decime cuál es el problema, en dónde estamos dando, que no podemos hacer los partidos. No lo podemos hacer bien. Esto lo venimos padeciendo prácticamente de los eh, encuentros amistosos con quinza ¿no? No sé si ustedes se acuerdan o, o tienen alguna idea de cómo se dieron. Uh, está, llegamos ahí. Y bueno, eh, hay partidos donde nosotros tenemos que hacer valer nuestra nuestra autoridad, de talento, de personal, o lo que sea, por lo menos de local. claro este, es, Esto es sabido en la Liga Nacional de Basque, Eh, las localías son fuertes, digamos, hay equi algún equipo que no tiene una localidad fuerte, pero normalmente son fuertes, por, por distintos factores, porque conocen mejor la cancha, porque el público, a pesar que muchas veces la presión del público que tenemos nosotros se puede volver en contra del del, del, del equipo, ¿no? Es, es un arma de doble filo, pero este, esto es sabido, o sea, de, uno cuando dice, bueno, tenemos cinco partidos locales y tres de visitantes, bueno, es un poco para hacer un número de qué es lo que podemos ganar, ¿no? Claro, que claro. Así Luis, como ahora de, cuando salimos de visitante, uno hace un cálculo, bueno, un partido vamos a ganar, por lo menos. Uh -huh. No sé si me entiende. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Luis, soy José Montesano, los saludo, le agradezco el tiempo. Eh, casi para, para cerrar, sí, José. no, no lo llevo a, a, a lo táctico, a lo técnico, a lo a lo basquetbolístico, estrictamente. Eh, ¿Cuál es la autocrítica de ustedes? Más allá de que es una institución. Casi se la pregunto a nivel personal, si quiere. ¿En qué siente que, que, que han fallado hasta acá? Porque los números, como bien dice usted, son contundentes. Eh... A ver, nosotros tenemos como filosofía este, elegir un técnico y que el técnico elija a los jugadores. Eh, este año, esta temporada, como nunca... Este, el técnico, en este caso Gustavo Mirabel, podría haber sido cualquier otro, eh, ha, ha tenido la posibilidad, porque nosotros teníamos la posibilidad económica y financiera de, este, de que se traigan los jugadores eh, que crea conveniente el técnico para su proyecto, dado eh, que prácticamente es un equipo nuevo este, no tenemos ningún compromiso este, de deuda ni nada con ningún jugador del año pasado. Este, es posible que a lo mejor eh, ten, tendríamos que haber participado más activamente en el tema de la elección de algunos puestos que son importantes, no los voy a decir por una cuestión obvia y ética, eh, pero creo de que hoy por hoy este, los extranjeros que tenemos, los elegidos técnicos, hemos traído tres o cuatro extranjeros hemos tenido en el plantel que han sido cambiados y hemos quedado con esto Eh, que son Jaime Choretta, Renan Brown y eh, este, este, de Gros. Eh, así que, capaz que pase por ahí, capaz que pase porque nuestro, tenemos que este, revisar nuestra filosofía eh, de conducción en cuanto a que nosotros este, no ponemos presión y estamos encima del técnico ni y de los jugadores. Capaz que también puede ser algo así. Casualmente en la reunión de anoche, era un poco para mostrar a los, a los muchachos de que a nosotros nos preocupa esta situación y que no somos indiferentes a esto. Porque por ahí pues, parece como que no nos interesa, bueno, si ganan, ganan, si pierden, pierden. ¿No es cierto? Porque tenemos una forma de manejarnos, de no de no presionar, somos prudentes, tenemos nuestras conversaciones este, internas, pero eh, a veces lo llamamos al técnico, le preguntamos cómo están las cosas... Con los jugadores, si bien tenemos muy buena relación, una relación cordial, de convivencia, pero et, et, esta charla grupal capaz que la deberíamos hacer este, un poco más eh, periódicamente, ¿no? Uh -huh. Capaz que por ahí pase la cosa, porque los muchachos, el personal se sienta respaldado este, eh, y, y que de ellos no hagan ver su compromiso también, porque ellos ayer este, hablaron eh, los nacionales diciéndole que muy pocas veces le han visto tres extranjeros comprometidos en el proyecto como los que tenemos, de que bueno que ellos están comprometidos, que ellos están poniendo todo, que bueno están fallando los cierres, este que, que ellos creen que vamos a salir adelante, le hemos dado nuestra confianza para esto no, eh, pero bueno creo que por ahí puede ser un poco diferenciando la cosa ¿no? y la Hoy verdad, no, no, no puedo precipitarme en decir estamos fallando en esto o en esto porque creo que la liga no te da este, mucho margen a, a hacer este análisis profundo ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, la última de mi parte bueno chicos si quieren preguntar alguna cosita más no hay ningún desde ya muchísimas gracias por el tiempo vale la aclaración siempre es bueno eh, tener la palabra de, de primera mano Luis así que desde ya muchísimas gracias por por el contacto eh, ¿por qué surgen nombres ¿Por qué uno escucha de parte de algunos directivos nombres? Eh, Richotti, Duró, Guzmán, este, Álvaro, Castiñeira. Eh, si todavía hay alguna esperanza, digo. ¿Ya están trabajando sobre eso? No, la verdad que no sé de parte de qué dirigente, porque eh, de mi boca no ha salido eso. Eh, sería una falta de respeto hacia el técnico que está trabajando. Eh, eh, a ver, Fabián. Eh, siempre me hago responsable de lo que yo digo y de lo que yo hablo. Sí, sí, por eso pregunto. Y, sí. creo, y creo que la, la persona que lo. Creo que así debe ser, este, y más para para dirigentes que están en esta conducción. No sé quién te lo ha dicho, este. Corre por cuenta de la persona que te lo ha dicho. Eh, okay. en, en el caso mío, yo no he, he dado ningún nombre ni nada, al contrario, estamos tratando de apuntalar esto para sacar resultados positivos en estos dos partidos que quedan. Okay, Después, okay, veremos. Okay. Después veremos cómo siguen las cosas. Bueno. Pero hoy por hoy necesitamos ganar dos partidos y necesitamos el 100% del personal, del cuerpo técnico puesto en esto. Bueno, Luis, eh, nada, que, que se calme un poco la, la, la historia y esta necesidad de, de victorias. Este, agradecerle el tiempo, eh, y bueno y, y, y se vienen dos dos rivales complicados este gracias para lo que queda gracias por el tiempo y, y suerte para lo que queda de este 2011 este y ojalá que que se encamine un poco la historia en, en esta liga pues no, te agradezco mucho yo creo que todos los actores de esta liga eh, merecen éxito bueno desgraciadamente dos son los que se tienen que ir al descenso Eh, solamente los dirigentes sabemos todo el esfuerzo que significa este, para nosotros estos proyectos, que creo que, que son más que todo proyectos apasionados, que que tiene como motor la pasión más que, este, más que la razonabilidad, ¿no? Este, por supuesto que muchas veces echamos mano a, a la razón para saber los los caminos a seguir, pero eh, espero que... Este, 2011 podemos despedirlo con una sonrisa del Cruz y Olímpico y a la audiencia o a la afición deportiva de, del país basquetbolístico, un fuerte abrazo, felices fiesta a ustedes, a todos los oyentes y al mundo del básquetbol de la Argentina. Este, que pasen una feliz Navidad y próspero año nuevo para el 2012 que se visita, Luis, muchas muchísimas gracias gracias, eh. gracias por por la atención y por el tiempo nuevamente y bueno, esto es simplemente eh, ojalá se salga y simplemente es parte de la problemática de, de nuestra Liga Nacional donde bueno, está acá de madura y y, y, y está a la vista eh. así que un abrazo enorme eh. bueno, muchas gracias y un abrazo a todos ustedes, gracias chau, abrazo, chau, gracias